Sí, amigo, vení, vení, vení Vámonos de joda, déjala ahí. Puede decir Que se pudra? Al baile yo me voy Con amigos siempre se pasa mejor A todos les ponemos actitud Hey